que es el gerente contable de la administración, para que nos cuente esta situación, estuvimos hablando un ratito en la previa respecto a cómo se conforman estas deudas eh, a nivel nacional y provincial. Este, Darío, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. contanos eh, esta noticia que comentábamos por arriba, eh, este, ¿la Pampa tiene deuda o no tiene deuda con Camesa? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Eh, no, como hablábamos hace un rato, eh, lo que es la Administración Provincial de Energía no mantiene ningún tipo de deuda con eh, CAMESA. Está al día, se han pagado las facturas al respectivo vencimiento este, y es una de las pocas eh, en el país que está eh, al día con el pago. Y, eh, contanos, como para que la gente sepa más o menos cómo es esta, esta cuestión de la distribución de la energía y demás, como para tener una idea. Bien, eh, bueno, CAMESA es el distribuidor de, de energía, es donde se compra la energía. Eh, así que, eh, bueno, eh, después eh, están los generadores, digamos, de energía que le venden la, eh, la energía a CAMESA. Eh, CAMESA lo distribuye a través de las distribuidoras que se encuentran en los distintos lugares del país. Eh, la gran mayoría de las distribuidoras adquieren distintas formas jurídicas. Algunas son empresas eh, totalmente privadas, algunas una mezcla y después nosotros tenemos una situación particular que es una administración provincial de energía, eh, depende, dependiendo del gobierno provincial. Uh -huh. eh, después también se da la particularidad en la provincia de La Pampa que se llega a los usuarios finales a través de las distintas cooperativas, a través de los eh, convenios de concesión que hay con cada una de ellas. Uh -huh. eh, y bueno, eh, se compra la energía mensualmente, nos, nos llega a nosotros, nosotros se la facturamos a las cooperativas y las cooperativas a los usuarios finales. Eh, como te decía anteriormente, la provincia de La Pampa, por una cuestión de manejo interno, eh, siempre ha abonado sus, sus facturas, es más, te diría hasta dos o tres días antes que opere el vencimiento. Uh -huh. ¿Cuánto está pagando la provincia a Camesa por mes? Y te puedo decir más o menos en promedio, porque esto depende del consumo que haya. El, obviamente en los periodos de enero, eh, febrero, en épocas de verano, el consumo es mayor pero las facturas rondan unos 30 millones en promedio. Eh, quizás en los periodos de enero, febrero, eh, suba 35, pero después en, en otros periodos por ahí nos baja 27, 28. ¿Cuál es el porcentaje que les cobra Camesa a la provincia si no pagan al día? Eh, Camesa tiene implementado un sistema de multas que, eh, llegado el vencimiento, las distribuidoras que no eh, abonan las la respectivas facturas eh, tienen un interés de un 5% del monto facturado, lo cual es estamos hablando de montos bastante importantes. Uh -huh. Por eso la provincia eh, bueno, ha optado por norma eh, pagar las facturas totalmente eh, en términos, inclusive cuando se generó... Eh, eh, todo el problema de los aumentos, de que la gente si pagaba o no pagaba, muchas distribuidoras ahí dejaron de pagar, la provincia no eh, siguió abonando las facturas como correspondía. Bien, como para continuar el camino de la energía, APE distribuye a las cooperativas, ¿las cooperativas cómo están pagándole a APE en ese caso? Bien. Eh, como dijiste, muy bien, eh, APE le distribuye a las cooperativas eh, y estas llegan al usuario final. Eh, las cooperativas, con respecto a APE, eh, hay algunas que mantienen algunas deudas, eh, ahora hay algunas son más corrientes de un mes, dos meses, con alguna excepción, que son los de público conocimiento, son dos o tres cooperativas que por ahí sí están en algún periodo más grande de atraso, y en los cuales ya se están haciendo las tratativas a través de Fiscalía de Estado, eh, las tratativas de cobro. Estas serían eh, 25 de mayo, Victorica y Winifreda, ¿no? Esas son las tres que, que se están en, en principios de acuerdo, convenio o ejecución eh, para regularizar las deudas. Sí, eh, me contabas que Winifreda comenzó a pagar después de una presentación que ustedes hicieron, por lo menos del gobierno provincialista. Sí, hay, eh, desde hace un, dos o tres meses atrás, eh, por lo menos se vienen pagando las facturas eh, mensuales, eh, la, las facturas que van venciendo mes a mes. Eh, después veremos el, el resto, cómo podemos lograr eh, acomodarlo. Bien, ¿cómo va a terminar el año respecto al precio de la energía? Eh, ayer, eh, en realidad la semana pasada, salió eh, una resolución del Ministerio de Energía en la cual mantiene los precios estacionales, esto es la compra de en el mercado eléctrico mayorista, en Camesa, en la cual va a mantener los precios de acá hasta, abril, hasta el primero de abril. Va a mantener el precio del, de, del mega o el costo de compra de, de energía. ¿Se va a mantener lo que está hoy? Lo que está hoy, se va a mantener en lo que es, en cuanto al costo de energía. Claro. Después están los valores agregados de distribución que pueden tener las distribuidoras o las cooperativas. Pero en lo que es el costo de la energía, el, por lo menos ya tenemos la certeza que hasta el 31 de marzo, primero de abril, no sufriría cambios. Bien. Eh, Pali, Julio, eh, Darío, lo puede escuchar por si quieren hacer alguna consulta del estudio. Sí, Mauro, yo le quiero consultar, eh, ¿qué ¿Cómo queda la, la pampa que no debe eh, con relación a, a, a, a la, al resto de las eh, provincias que se le va a condonar esta deuda? Digo, ¿es una especie de discriminación? ¿Se va a reclamar alguna compensación, algo? Sí, buen día. Mira, buen día. Eh, mira, eh, la verdad que desconozco... ¿Cuáles serán los procedimientos eh, a llevar a cabo por la provincia? Uh -huh. este, sí, sí, en principio, como vos decís, eh, por ahí sería como una discriminación para la, las distribuidoras que han cumplido. Claro. Este, Supongo que habrá algún planteo o algo. La verdad que desconozco. Claro, sí, es una cuestión más política que deberá pelearla el gobernador Carlos Berna, seguramente. Pues, sí, seguramente. Sí. Sí, seguramente. Eh, eh, eh, Darío, en, hace unos días eh, habíamos hablado con gente de FEPANCO que por ahí autorizaban un aumento del 5% de la energía para las cooperativas. ¿Esto se terminó confirmando? Sí, salió la disposición, mm. creo que era la 192, el cual se aumentó un 5% el... El de la energía. Mm. Se aumentó Al el Al usuario final. Claro, el 5%. Uh -huh. Un 5%. Uh -huh. es. Está bien. Bien, Mauro, ¿no? Eran esas las dos dudas que tenía. Bueno, tenemos a Darío y bueno, y confirmar esta información que por lo menos manejábamos ayer a nivel nacional. La Pampa no le debe a Camesa. Y bueno, este, hay algunas cooperativas que están debiendo, a, en este caso, a la Administración Provincial de Energía, en este caso, a la provincia. Lo importante es que a nivel nacional la Pampa no tiene deuda y no va a entrar de esto, dentro de esta condonación de deuda que el Gobierno Nacional está implementando en estos días. Bien, Mauro, eh, te agradecemos el contacto y cuando estés con más novedades estarás al aire. Por favor, listo, hasta luego. Bien, la palabra.